Gracias por Radio Kermés en el 106.1. Hoy hay que destacar que eh, se... Es... Se reconoce el Día Mundial del de Síndrome de Down. Eh, tenemos comunicación telefónica en este momento con Mario Lonegro, eh, representante de la Asociación Caleuche, quien ya nos está escuchando y con quien vamos a tener el gusto de compartir algunos minutos en Radiocracia. Mario, ¿qué tal? Buen día. Eh, Sebastián González te saluda para Radio Kermés. Buen día, Sebastián, y audiencia. Muy bien. Sí, sí, te, escu sí. te escuchamos. Sí, estaba... Eh, eh, eh, eh, eh. El 21 de marzo, viste, el 21 del mes 3, en razón de la, de la trisomía que tienen los jóvenes con síndrome, las personas con síndrome de Down en el par 21, eh, que esa es la razón, digamos, la, la, la mutación la genética que los hace diferentes uh -huh. al... al al, al resto de los, de los humanos convencionales. Con diferentes en cuanto a algunas características, pero eh, igualmente dignos y personas en, en todo el resto de, de, de, de su actividad y en, y en el derecho a tener un, un proyecto de vida como cualquiera de nosotros. Claro que sí. Mm, eh, eh, esta fecha es, es importante, es una iniciativa donde bueno se busca fomentar justamente la conciencia pública. Sí, es, es una... digamos que es... Un, es, es como una balanza, ganamos eh, cosas y perdemos cosas, porque si bien nosotros, eh, por un lado nos, es importante que la gente reconozca la, la, la, la existencia de, de, de los derechos de las personas con síndrome de Down, también lo ideal es que en el día de mañana, en, en un futuro, no haya que recordar más esto claro. porque va a ser totalmente natural para cualquier persona, poder compartir ámbitos de trabajo, de recreación o de estudio con una persona con síndrome de Down, claro. que no, mm. no nos llame la atención eh, en lo más mínimo. Mm. Pero, por otro lado, entendemos que esto es todo un camino que hay que recorrer. Y, y es parte de la integración que está faltando, Mario. Y sí, sí sí es. Eh, en, en, en todos los ámbitos, de, en cualquier ámbito de, de desarrollo humano que estemos eh, transitando, vemos que eh, hay mucho por hacer para... Eh, poder decir que una persona con síndrome de Down Tiene los mismos derechos que eh, quien no tiene esta trisomía uh -huh. eh, Se trata de, de, de que de a poco la comunidad vaya tomando conciencia eh, Así como con el síndrome de Down Con muchísimas otras características que nos, nos hacen diferentes Y especialmente en el campo de la discapacidad eh, nosotros vemos que eh, todavía hay mucho que recorrer, sobre todo en la parte de, de integración de jóvenes y adultos. La, todo la, lo que tiene que ver con integración laboral, lo que tiene que ver con el, el poder llevar adelante su proyecto de vida, vemos que todavía hay mucho, mucho camino para recorrer. Eh, hay muchas batallas ganadas en, el, en lo que es la primera tanto en lo que es estimulación temprana, la aceptación de los chicos en la escuela primaria sí. o incluidos en escuelas secundarias. Bueno, secundaria. pero fal falta mucho, perdóname que te interrumpa, ¿no? porque se me, sí, sí. me estaba acordando justamente un caso que eh, me imagino que tendrás presente, que se hizo un poco conocido por el tema de que el, el papá es un jugador de fútbol conocido, ¿no? Walter Montillo, donde no, lo acept, no le aceptaban a su hijo en diferentes escuelas. ¿no? Primero le decían que sí, cuando llegaba con el nene al, a los colegios eh, le decían que no hay vacante. ¿no? Esto es una situación sí, sí, normal habitual pasa en todos eh, lados? Digamos que eh, se están eh, derribando ese tipo de barreras. Aquí en, en, la, en nuestra provincia de La Pampa tenemos la legislación, nos acompaña diciendo que la, al, al ser la escuela pública inclusiva no hay ninguna traba para inscribir a, a, a nuestros chicos en cualquier escuela. Uh -huh. eh, de, de cualquier manera, eh, tenemos que hacer siempre la, la, la distinción entre lo que indica la normativa y lo que indica la realidad de eh, la actitud de los docentes cuando reciben a, a un joven con síndrome de Down. Yo sé que puedo eh, forzar la entrada de, de mi hijo a cualquier escuela porque mando eh, establezco un, eh, un amparo con cualquier abogado y me lo tienen que recibir pero no es lo mismo la, el trabajo de los docentes cuando ellos aceptan con una actitud inclusiva el trabajar con nuestros jóvenes. Eh, esto es cuestión de, de ignorancia en general, eh, es no saber todo lo que, puede, eh, de, de, lo que tiene para ofrecer un, un niño un joven con síndrome de Down eh, tal vez eh, asustados por la, la, la, un montón de mitos que hay respecto de, de, de que no van a poder los docentes trabajar con una persona con discapacidad, porque uno de los argumentos que escuchamos más frecuentemente es que eh, los, los maestros o los profesores dicen, no, pero yo no estudié para atender discapacidad, si, no, si hubiera querido atender discapacidad hubiera estudiado una carrera de docente especial, y nosotros les decimos simplemente, mira, nosotros como papás, eh, como familia, eh, nunca eh, nos preparamos para recibir a una persona con discapacidad. Y sin embargo, de a poquito uno va aprendiendo y va adaptando cuestiones que no son para nada imposibles de llevar adelante y demuestran que los caminos de, de, de inclusión y de, de, de educación de los jóvenes pueden ser perfectamente compatibles con eh, la, la, las instituciones que tenemos, las escuelas, las escuelas primarias, los jardines, las colonias de vacaciones, los colegios secundarios, los clubes. Eh, yo te puedo nombrar un montón de ejemplos en, nuestra, en, en la vida familiar propia de lugares donde con un poco de, de buena voluntad y buena actitud hemos podido tener experiencias muy gratificantes de inclusión de uh -huh. nuestros hijos. Eh, te quería preguntar, porque ustedes desde, desde la Asociación Caleuche están eh, trabajando mucho en esta cuestión, ¿no? en la inclusión laboral y también en la inclusión educativa. Básicamente nosotros, eh, cuando formamos la Asociación Caleuche, lo que nos convocó más que nada era el trabajar esto en la inclusión educativa. Así que trabajamos mucho con las escuelas, eh, eh, insistimos en traer capacitaciones de, para docentes, que en definitiva lo que mostraban era que con, con muy poca eh, con modificar muy poco lo, lo que ya los docentes traen como, como bagaje profesional propio, eh, podían eh, incluir perfectamente al, a nuestros jóvenes en el aula común. Eh, esa inclusión hace que sea muy positivo, tanto para nuestros hijos como para el resto de la clase, el, el poder eh, aprender en un entorno donde incluyen a personas con, eh, con discapacidad, hace que sea mucho más fácil aceptar el día de mañana cuando estés en el trabajo, en el club o en alguna otra actividad, el tener que compartir el, el tiempo este con una persona con síndrome de Down, que ya desde que, que a esta altura del siglo vemos que no, no hay que insistir demasiado en ver todas las cosas de las que son capaces. Eh, como, así como, como el resto del. del, del de, los, de las personas convencionales eh, las personas con síndrome de Down tienen diferentes eh, características cada una, no son todos iguales porque una de las mitos que tenemos que, tenemos que ir derribando es eh, que sí, son todos cariñosos, todos amorosos todos divinos, porque cada uno tiene su característica su temperamento, hay algunos que les gusta más el, el, el ser afectivos y, eh, y que los lo saluden y otros que son más, más oscos o que tienen les gusta más estar solos como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Entonces, el, el, el, en, en el ámbito educativo en general, hemos, si miramos en perspectiva, nosotros estamos desde 2004 con, con los papás y los familiares de Caleuche, vemos que hemos se han logrado abrir muchísimas puertas. Uh -huh. Es inevitable que todavía haya eh, docentes que a veces dicen no, no, yo no quiero incluir, yo no quiero un una persona diferente en mi aula, eh, pero son ya los menos. Donde más todavía tenemos que trabajar es en el ámbito laboral, cuando los jóvenes ya van creciendo, tienen más de 18 años que terminan con su enseñanza formal, que terminan con el colegio secundario. El, la inclusión laboral es lo que más eh, complica y lo, lo que más esfuerzo lleva todavía. Eh, me con eh, sí, me contaban de un proyecto que tiene que ver con panadería, ¿verdad? Claro, nosotros eh, a partir de, es una de, de estas las iniciativas. problemáticas nuevas eh, armamos con otro grupo de, de padres, la Fundación Madre Teresa, que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, es decir, que incluimos a los jóvenes con síndrome de Down, pero también trabajamos con, otra, eh, con otros jóvenes, con, con otras características que, a pesar de no ser síndrome de Down, tienen también discapacidad intelectual. Y hemos podido llevar el, a la práctica ya desde el 2015, tenemos la panadería de, en Juan B Justo 382 aquí en Santa Rosa el Ten Pie donde los jóvenes pueden eh, capacitarse hacen pasantías laborales y después de eh, trabajando también eh, estudiando en el IPEL Instituto Pampeano de Objetivo Laboral que es eh, un instituto para jóvenes con discapacidad intelectual mayores de 18 años eh, logran una certificación en eh, tanto en ventas Como, de atención al público como en elaboración de productos de panadería pero eso es una, digamos, un camino que estamos haciendo muy lentamente y con, con resultados muy muy gratificantes pero que está recién en sus, en sus comienzos ¿cierto? Es los jóvenes, una de las características de nuestros jóvenes es que aprenden más lentamente, entonces hay que ser eh, más eh, perseverantes en, en la enseñanza en el, en el camino, en el en las actividades que uno va logrando porque eh, eh, hay que afianzar lo, lo que van aprendiendo y la idea es que puedan llegar a obtener alguna, algún puesto laboral en, en, en, en el empleo competitivo común. Eh, la única diferencia, lo, lo, la única característica que tendría es que nosotros proponemos lo que se llama el empleo con apoyo, es decir, que nuestros jóvenes durante un tiempo que varía según la capacidad de cada uno, en el negocio donde estén trabajando van a tener un tutor laboral durante tres meses, seis meses, cuatro meses, lo que necesite para ir adaptándose tanto él al trabajo como el entorno, digamos, al resto de los empleados, sus jefes, su, la, la gente que interactúa con él, a aprender a qué cosas tiene que manejar para poder hacer que el trabajo con una persona con discapacidad sea... Eh, gratificante tanto para el empleador como para el empleado. Muy bien, eh, Mario, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Es un, un tema que, bueno, hoy hoy seguramente está más presente que, que otros días en, en los medios eh, y, y ojalá que bueno podamos seguir mejorando, no, en términos de inclusión como sociedad, digo. Es verdad. Que sí, sigamos sí, avanzando. Más. Cuando podamos el día de mañana olvidarnos de la inclusión, claro. de la palabra inclusión, porque ya... Eh, ahí, porque ahí va a estar. Todos estamos incluidos porque ahí bueno, vamos a poder eh, dormir un poco. M mientras más tanto temas. nos está faltando algo. Pero mientras uh -huh. sí, sí, totalmente. Mientras tanto hay que seguir poniéndole pilas y, y buscando, tratando de ir concretando las nuevas metas. Un abrazo grande, Mario. Muchas gracias. Gracias por llamar. Un abrazo a toda la audiencia. Adiós. Hasta luego. Mario Lonegro, representante de la Asociación Caleuche, conversando con nosotros en esta mañana por Radio Kermés en el 106.1. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?